Leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties. There are ones, forms, and shitties, and a jackboots on the stair. Sex and death and human grinding, monochrome, for one thing dying. At least the dreams are run on of time, they don't go anywhere. The ballet on the burning stage The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poem grow Upon the crumpled of pain There's a policeman With an honest soldier scene whose head is on the pole He grunts as he fills his pride with feeling up at ease He puts the he made, The tommy in The printer.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 noches otra semana más no sé por qué motivo ¿eh? el canal el que sale la, la musiquina se llama sintonía o se llama la, la musiquina de fondo sale en mono sale en mono eso bueno eh, no dejaría de tener que ser una una un valor ¿eh? un valor para este programa que bueno, pues y bastante viejuno bastante viejuno no esos planteamientos, o sea, ya que, mira, pues el fecho de que suena en mono, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ah, mira, de fecho gorra la música de fondo ya suena en estéreo. Ah, no, no, que va, que va, suena suena mono, suena en estéreo si estaba chino, si la subo... suena, suena, por un ya uno más. Ah, no pasa nada, técnicos tendrán la santa madre radio, Que arreglen este móviles. Yo no voy a arreglarles básicamente porque no sé, no estoy yo capacitado para pa hacer esas cosas. Eh, técnicos tendrá esta Santa Madre emisora que lleva Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre Nubieu. Y este que no tiene puta idea de cómo arreglar móviles de la radio, pese a que lleva toda la puta vida en la radio, que es anedónico miserable. y Soy yo, básicamente. Este programa de anedonia, que es el programa del anedónico miserable que se emite todos los jueves ¿m? a través de Radio Kukan, el 107.3, la frecuencia modulada eh, para algunas partes de la ciudad de Naranjo. y el 107.org eh, desde el ww.radiocuca.org para pa el mundo entero, básicamente, habiendo una conexión a internet y ahora con esto del 5G pues ya va a estar para ser para pa, pa, pa el mundo entero para el mundo entero, para todo el planeta, para todo este, este mundo contradictorio. Este mundo esquizofrénico. Sí, mundo esquizofrénico en sí mismo. No sé si, si, si dónde fue donde lo leí. Supongo que, bueno, pues eh, de algún psiquiatra, antipsiquiatra, bueno, cualquiera cualquiera que piense eh, puede pescanciarse de que este mundo en el que vivimos, esta sociedad, tal como está. Ta, construye ahora mismo y tal como yo prácticamente hegemónica pocos ejemplos quedan de otro de otros tipos de sociedades cualquiera puede puede ver a poco que observe y a poco que analice pues la, la naturaleza esquizofrénica ¿eh? esquizofrénica de este de este planeta de esta especie de esta de esta sociedad ¿eh? que construyó esta especie eh, Vivimos en, en un mundo en el que el, el devenir diario, las cosas que, bueno, la, la manera en la que funciona funciona todo, eh, aseméllase mucho a, a la configuración que tiene bueno, pues, la enfermedad mental llamada esquizofrenia. Si agarráis un manual diagnóstico cualquiera y las características de la esquizofrenia, los elementos disparadores de un brote de esquizofrenia en una persona, a poco que profundicéis y que vayáis un poquitín más para allá, puede ser perfectamente que todos esos elementos son bastante semejantes a la manera en la que la que furula la la sociedad supuestamente sana, la sociedad normal, la esquizofrenia. Se, generase, básicamente la, la persona que, que brota que la sufre bueno pues un, un, un fundamental disparador de esa situación y la incertidumbre la incertidumbre eh, el no saber qué es lo que lo que va a pasar el hecho el de que ante la misma conducta las consecuencias sean diferentes eso pasa bastante en la, en la sociedad actual, ¿no? Eh, supongo que muchos conoceréis el, el famoso experimento de los, de los perros de Pavlov, aquellos perros a los que sonaba una campanina cada vez que ellos iban a, a dar de comer, y llegó un momento en el que el su organismo autónomamente ¿eh? ya tenía asociado el sonido de la, de la campanina Eh, con la comida por lo tanto ya empezaba de manera autónoma, es eh. no era una decisión, no era que pensara el perro coño mira la campana eso quiere decir que van dame de comer no no no no, no era necesario ni tan siquiera, y era eh, de algo inconsciente autónomo un sistema nervioso autónomo poniase a, a funcionar el sonido de la campanina pues era un disparador de del funcionamiento del sistema nervioso autónomo que bueno pues que ponía en marcha por la salivación, la, la generación de jugos gástricos, esa serie esa serie de cosas. Mm, hubo muchos experimentos después que se siguieron haciendo y se siguen haciendo a un año basados en el condicionamiento clásico que es ese fenómeno descubierto en los experimentos de Pavlov de cómo en sin necesidad de razonarlo, de pensarlo de manera consciente, eh, bueno pues el, el organismo, en el organismo pones en marcha una serie de de funcionamientos autónomos eso es lo inconsciente no vayas a pensar que ah existe algún tipo de eh, de sitio de algún tipo de órgano que que el subconsciente y del subconsciente salen muchas cosas y, y tiene que ver con los sueños y, y con los con los fallos supuestamente involuntarios los lapsus no no me eso toda una una pejada <risa> toda una pantomima y, y toda una patraña una, una chorrada básicamente. y es algo tan sencillo como que bueno pues un organismo, cualquiera de nosotros, para furular, no, no, no tiene falta de, de, de llevarlo todo a la consciencia. Seguro que casi mira, mira que siempre digo eso de que eh, todo, nada, eh, siempre, nunca, son cosas que no se deben decir. Porque prácticamente son son palabras, ¿eh? son partículas, vamos a decir, que transforman automáticamente lo que se dice al de ellas en mentira. Para hay muy pocas cosas que, que, que todo es ella en iguales, ¿eh? o, o que no pase en ningún caso, o que pase siempre, o ya me entendéis, ¿no? Por si acaso, podemos decir, la gran mayoría de las veces, casi siempre, pienso yo pienso yo que es mucho más apropiado para no caer en la mentira la mentira que puede ser involuntaria ¿Sí? podemos precisamente no nun, nunca querer mentir pero bueno la cuestión es eso okay, que hay muchos muchos elementos en el en el cuerpo en o sea, en el funcionamiento del organismo que no necesitan estar gobernados por la por la conciencia por la voluntariedad y decía cuido que todos cuido que todos pero bueno igual hay alguno que me dice que no cuido que hay quien que todos no que nadie que ningún pensará conscientemente en el latido del corazón y me tengo que acordarme de que ya también que otra vez me que otra vez me otra vez no seguro que no no sería funcional vamos a decirlo y como son muchas otras cosas un montón de funcionamiento dentro de dentro de nosotros Eh, perteneciente al nuestro organismo que, que, no, que del que no somos conscientes podemos ponerlo podemos ponerlo eh, bajo control voluntario hay muchas cosas muchas cosas que se pueden poner bajo control voluntario a través de, de esas técnicas de la bioretroalimentación y demás oh, son una puta pasada son una puta pasada y un principio muy sencillo llena más eh, oye, pues pues Que te faigas tú consciente, que te pidan, oye, fíjate en estas cosas y tal. ¿Qué notas ahora? ¡Uy, oh, coño, esto, esto, esto! ¡Ah, y eso que ya? Mira, pues eso notas, cada vez que lo notes eso quiere decir que, que se te están tensando los músculos. Me he entonces, claro, entonces ya puedes eh, manejarlo, ya puedes ponerlo bajo conciencia, bajo control. bueno, otro día, falo más de eso, que hoy, hoy estoy marchándome del, del tema, <risa> el tema que quería, que quería contar. que estaba relacionado efectivamente con el tema de los perros de Pueblo, lo que pasa es que ya sabéis que a mí va a serme la pinza muy muy deprisa. Eh, la cuestión es de que después siguieron haciendo muchos experimentos eh, con el fenómeno este, que es el condicionamiento clásico, y en, en muchos de ellos lo que se hizo fue bueno pues poner, qué sé yo, pues un, en cuenta de sonidos vamos a hablar con, con luces de colores, poner una luz de, de color eh, amarillo, cada vez que se iba a dar la comida. Entonces, bueno, pues el organismo comenzaba ese si proceso de salivación, de llenación de jugos tal. Y poner una luz de color, por ejemplo, colorado, ¿no? rojo, cada, cada vez que se iba a, a dar una paliza al bicho. ¿eh? maría ya el organismo sabe que va a recibir comida. Luz colorada, el organismo sabe que va a recibir un palo. Eh, pues, eh, pues bueno, empiezan a tensar los músculos o, o qué sé yo, para protegerse del, del golpe Que es lo que pasa cuando ya tienes, por ejemplo, los probes animalinos condicionados eh, Condicionados al, al, a la comida y condicionados a, a la paliza Pues que eh, de, de repente vamos a suponer, vale, venga, no voy a hacer y no voy a hablar de perros Vamos a hablar, yo qué sé, de políticos. ¿eh? Tenemos un político encerrado, ¿eh? uno que lleva 30 años viviendo de la política, y bueno, pues secuestramoslo, encerramos y hacemos bueno, pues, un experimento por bien de la ciencia. Tampoco lleva para, para otra cosa, lleva para, para aprender, ¿eh? para aprender muchas, muchas más cosas sobre los fenómenos que, que nos rodean, en este caso, pues de cómo funciona el, el organismo. Pues eso, cada vez que prendemos la bombilla y amarilla, ¿eh? llevamos y un cachopo. Vamos, además no vamos tampoco, mira, oye, mira que bien nos portamos con el político, llevamos y un cachopo suponiendo que el cachopo y guste. <ríe> a ver, no vamos a haber tenido tan mala pata ¿eh? de, de llevar un, un político vegetariano. No, no que guste, oye, que guste la carne. ¿Mm? Vale, venga, pues una luz marilla cada vez queso. Eh, pero bueno, también hay al lado de la bombilla amarilla, una bombilla colorada. una bombilla colorada que cada vez que se prende va a entrar uno ahí con un palo y va a dar dos hostias me que oír la la, la y pim pam pim pam ya está entonces bueno supuestamente el organismo del, del político en cuestión pues llegará un momento en que ya reaccione eh, sencillamente con la con la percepción de la de la luz mariella o de la luz colorada vale ahora vamos a bueno no Vamos a hacerlo de otra manera, no vamos a decir que hay dos bombillas, ¿eh? vamos a decir que, que hay un único plafón y de, dentro del plafón hay bombillas de varios colores. Vamos a hacerlo así porque ya veréis que ya es más fácil de ver. Vale, Luz Mariella. ¿eh? El, el político saliva. Luz Colorada, <ríe> al político Escaraballes y Torpeyeyu. ¿Qué pasaría si prendemos una Luz Danancha? Si dentro de ese plafón se prende una luz que está tan cerca de, del espectro amarillo como del espectro colorado Está justamente en medio Bueno, pues este experimento se hizo, desgraciadamente no se hizo con, con políticos, se hizo con perros Y los perros en cuestión, pues no sabían qué hacer no sabían qué hacer, no sabían si, si tenían que ponerse, alternaban el mover el rabo de contentos porque iban a recibir la comida con con el, con el gruñir de, de miedo porque iban a recibir los palos y empezaban a dar vueltas sobre sí mismos y una conducta que, bueno, pues que ya es razonable pensar que pudiera ser una cosa parecida a, a la esquizofrenia, a la enfermedad mental, al no saber, a de repente, hostia, Eh, todo lo que yo pensaba que ya era firme y que ya era así, nada de esta manera, de repente desapareció. Y, y no pensáis que, que eso no pasa muy a menudo en la sociedad actual, bueno, y supongo que la pasada igual, en la sociedad humana. El cambio ya es brutal, ya es muy rápido. Las certidumbres duran muy poco, duran muy poco. Vivimos en un entorno de incertidumbre constante, de, de no saber qué es lo que va a pasar. Ya no digo el año que viene, ya casi ni el mes que viene. Ahora, bueno, ya no digamos con esta situación que estamos ahora, de que si la pandemia, que si, que si los toques de queda, que incertidumbre constante, incertidumbre constante. Caldo de cultivo para la esquizofrenia. para la enfermedad mental para la sociedad esquizofrénica en antes en tiempos de, de los nuestros no vuelos ¿m? bueno pues eh, había otras muchas carencias después hablaremos más más de eso porque de, de ser esta incertidumbre el pago que que el pago que tenemos que, que tributar a cambio de los luchos que disfrutamos en un año. en Deportes los unos vuelos, pues lo normal ya era que, bueno, pues con una persona de empezar a de de moza a trabajar en un sitio y normalmente seguía trabajando de toda la vida. No voy meterme, non un voy a hacer juicios de valor, no voy a decir si es bueno y es malo, eh, que ya sabéis también un poqueñín les mis les mis opiniones al respecto. Pero bueno, tabei, Hay gente que que eso lo viviría como como un castigo, una, una condena de por vida, y hay gente que lo viviría, pues todo lo contrario, como una seguridad, como una tranquilidad, como una calma. La mayoría de las personas, la ¿no, verdad, y, ¿eh? y, en lo que, y en lo que prefieren vivir vivir de esa manera. Bueno, pues. yo muy respetable y bueno pues posiblemente sería bastante más razonable que lo que pensamos de algunos otros que estamos bastante ajioríos y mal de mal del tanque seguramente pero bueno por ejemplo pues había ahí una, una cierta certidumbre eh, una persona pues eh, se juntaba con otra persona en una pareja... y bueno pues esa parella lo habitual lo, la tendencia normal ya era que pa bien o pa mal volvemos otra vez a lo mismo durar muchos años casi para toda la vida y más o menos la vida estaba estaba bastante bien definida pues lo normal ya era crecer empezar a trabajar en un sitio en el que debas estar para siempre eh, casar con, con alguien eh, tener hijos que los hijos crecieren bueno qué sé yo, más o menos estaba todo perfectamente dibujado. Hoy en día no pasa eso, hoy en día la, la incertidumbre, la variedad, y tremenda. Volvemos a lo mismo, puede ser bueno o, o puede ser malo, pero por ejemplo, qué sé yo, pues pensando en las personas que sí que deseen una, una cierta estabilidad, pues esto es horroroso, y horroroso porque, por ejemplo, en el tema del trabajo, Hoy en día, que ¿quién, ¿quién trabaja mucho tiempo en el mismo sitio? Muy pocos, muy pocos. Lo normal es ¿y, ¿y cambiar, ¿y, ¿y hacer muchas cosas diferentes, y en ¿y no un saber que ya lo que va a pasar, todo lo mismo, puede ser bueno, puede ser malo. No vamos a meternos en, en eso en eso hoy. Vamos a decir sencillamente que es así. El tema de las parejas, de las familias, de todas estas cosas, Uf, lo mismo, o sea, hoy en día no hay nada. no hay ninguna certidumbre no hay, no hay ninguna cosa ninguna cosa clara eso ya en principio ya de mano lleva un, un componente un componente que puede que puede disparar la esquizofrenia y un ingrediente para pa la esquizofrenia lleva un, un indicador más de que bueno, pues, esta sociedad esta manera de, de furular pues de tendente lleva ¿eh? un caldo de cultivo para la, pa la esquizofrenia ya no digamos pues bueno pues en el, el entorno en el que nos en el que nos movemos el entorno en el sentido del sistema el sistema que nos sustenta que sustenta todo esto un sistema que para bien o para mal y el sistema capitalista hay gente que, que lucha contra el capitalismo y hay gente que está feliz en el capitalismo hay gente que entiende que es lo mejor que ...que puede existir actualmente... ...hay gente que entiende que hielo lo menos malo... ...hay gente que entiende que lle un horror... ...yo ya os conté muchas veces que... Eh, ...por el menos fue hecho de que... Eh, Sello una cuestión básica del que para que el para que el capitalismo furrule necesariamente tiene que haber gente que les pase putes. Para que haya gente que lo lleve bien tiene que haber necesariamente que les pase putes. Hombre, pues yo no soy no soy partidario de un sistema que faiga eso, porque bueno yo considero que todos los individuos, que todas las personas Bueno, debieren, debieren por lo menos eh, pues poder tener cubiertas las necesidades básicas y minimizar el, el sufrimiento en la, en la medida de lo posible. Pero bueno, eh, la cuestión: ya os digo, hoy no vamos a hacer juicios de valor, voy a hacer nada más juicios de fechu, y el fechu y el que, bueno, pues este el sistema en el que estamos todos inversos, ¿eh? en el que, bueno. Pues, Usé la palabra tos, igual dicho una no mentira. Bueno, que estamos la mayoría, eh, en mayor o menor medida, inversos. Estamos inversos en el, en el capitalismo. ¿En qué consiste el capitalismo? Que lleve lo que tiene de bueno, según la, los que dicen que lleve un sistema bueno. Bueno, pues tiene de bueno que bueno pues que, que esa lucha por um, acumular capital... pues bueno pues va, eh, dicen ellos, dicen, eh, dicen los que están eh, a favor de él y tal, que bueno que es lo que estimula la inventiva para crear cosas nuevas y al crear cosas nuevas que, que, con las que se puede mercadear y, y comerciar y demás pues se va creando riqueza, ¿eh? van creando cosas nuevas que antes no había y van creándoles además de una manera muy rápida, cada vez más rápida, cada vez más rápida, van creándose pues productos, mercancías nuevas, eh, hay, cuando yo ya era niño, hay 30 años, hay 40 años, 30 años igual ya lo sabía, eh, no, todavía no, todavía no, bueno pues no había por ejemplo teléfonos móviles, hoy en día un casi, y mismo a las personas que, que nacimos y que crecimos en sin ellos, Pues igual ya nos costaba un poco de trabajo asumir una, una sociedad en la que no puedas saber du, de otra persona eh, en el momento. O sea, tú, o sea, en el momento, o sea, tú que dices, madre, ¿qué será de fulanito? Voy a llamarlo. Eh, en antes no, en antes tenías que esperar. Coño, mira, ¿qué será de fulanito? Acuérdame cuando tenga en casa de llamarlo. Y llegabes a casa y marcabes con el teléfono. con el teléfono fichu, si estaba en casa bien, si no estaba en casa, o lo mejor toda otra persona Hola, soy meganito, ¿está fulanito? Mega no fulanito no está, me... y creo bien Bueno, no lo sé y tal, ya lo he visto que lo llamaste, vale, vale, apunto por ahí Eso eso que ahora parece, bueno, no sé, hablar de, de un pasado muy remoto Bueno, pues ya era, ya era el, el día a día, ya era ya era lo normal Y bueno, pues tampoco pasaba nada ¿Qué es lo que, lo que pasa? Bueno, pues que esa inventiva llevó a llevó, según según lo que dicen todos estos, esa ese deseo de de acumular el o de adquirir capital, pues y la inventiva de, meca. ¿qué puedo inventar para que la gente lo compre y Y yo ganar perros, pues esto claro, al principio llenen carísimos, no podía tener los Naide, Que llegan cuál la manera de, de ganar más perros, pues hacerlos más baratos. Oye, pues yo voy a hacer que tengan esto y voy a poner que tengan lo total. Y va creciendo. Y que en día llegue una rueda, y como una bola de nieve que va creciendo y bueno, pues surdiendo cosas. Que hielo, y lo mismo que pasa como bueno, pues. con prácticamente todo el resto de, de los productos y de las mercancías que se van creando. Eso en principio, yo bueno, ¿no? A ver, eh, yo bueno, porque surgen cosas que, que si no, no surdirían, no, no les conoceríamos, ¿no? Eh, vaya, pero son cosas, por lo menos, que yo lo que pasa? Que hay gente, siempre va a haber gente que no va a poder alcanzarles. Y ese es el otro aspecto, el otro aspecto fundamental de del por qué la... la sociedad y esquizofrénica pues una cosa necesaria para que bueno pues para que todos estos mercancías se muevan rueden y, y generen beneficios generen beneficios tanto para bueno supuestamente para los que les adquieren como para los que les fabriquen o no les ponen a la a la venta bueno pues una cosa eh, absolutamente necesaria y publicitales una cosa absolutamente necesaria ye seducir a las personas, al al pueblo en general, a la población, a la a la población objeto la población objetivo del producto en cuestión, seducirla, seducirla, no convencerla. Estoy usando la la palabra adecuada. Estoy usando el concepto seducción. no el el concepto de de convencer de no no no en absoluto seducción y es necesario seducir a la persona para que para que tenga eso la publicidad la publicidad que bueno pues que utilizamos rodeados de publicidad prácticamente todo el día. Yo sé, pues las personas que utilicen muchos dispositivos móviles, que si telefonucos, que si tabletes, que si tal, tanto puto día eh, tragando publicidad. Claro, eh, la parte buena dirá cualquiera que esté que a favor del sistema así pero gracias a eso puedo utilizar de manera eh, gratuita y libre un montón de un montón de aplicaciones y de programas y de cosas vale vale de acuerdo que no estoy haciendo juicios de, de, de valor coñe que oye el fecho una más y el fecho y que la mayoría de las personas están arrodilladas de publicidad en prácticamente todo momento la publicidad lo que os digo ya hay mucho tiempo hay bien daños eso sí que en antes de que yo naciera que ya los que se dedicaban a esto a, a vender ya comprendieron que, que no a mí que no es que no que la cuestión no es decir mira estoy muy bueno porque funciona así porque tal porque dura más no no no no eso no es eh, eh, el detergente no es mejor este porque la, porque ya va más blanco no no no Eh, lo que tengo que hacer y eh, ponerte pues bueno estamos en una sociedad patriarcal y eh... y eso y capitalista y de ganadores pues lo que tengo que ponerte, y aunque lo que está vendiendo o sea una colonia lo que tengo que ponerte y una maciza un estetes tremendo, en un descapotable y eso es lo que eso es la manera de vender por eso digo a falo de, de seducción y donde donde convencer donde de explicación y una seducción y un proceso de seducción. Y es necesario seducir, ¿eh? y es necesario casi truñirse truñirse al comprador, ¿eh? eh, ligárselo, vamos a, a decirlo así, ¿no? hay, que, hay que ligarse al, al comprador, a la compradora. Sí, sí, sí, es lo que es lo que hay que hacer. ¿Y en qué y es lo que lo que consiste bueno, la publicidad? Pues sí, en seducir, pero también en que nunca puedas alcanzar. Eh, ...el objetivo, nunca puedes llegar a adquirir ese bien, adquirir esa mercancía, porque siempre va a haber otra, porque tú vas a llegar a esa, pero va a haber otra mejor, y vas a necesitar trabajar más, o robar, o ¿eh? para poder llegar a eso... estamos fartucos de ver eh, películas de, de rapacinos de, del barrio y chongos y tal que a lo mejor la son manera de, de conseguir unas Nike Card de no sé cuántos mil, miles de dólares bien decir, no sé o si sea, habrá ninguna Nike de miles de dólares pero igual la manera llevará a uno que, que les lleva y pegáis un tiro y quitáis, ¿ves? y ¿Eh? deshago en la mar, pero para ver... ¿Die normal eso o o ye te entendas que esofrenia? Te poniendo un ejemplo tremendo, pero bueno, cuánta gente hay que que no se no se empufa hasta las telles y queda sin nada o arruina a los hospas que lo avalaron para poder pedir un crédito, para poder conseguir tal cosa ¿pa ¿Cuánta gente hay? Como dice Tailarduz en este que tenemos de fondo, non debe estar sonando agora Anda, coño, suena en estéreo. baja o la letra como una no verza esto bueno pues como dice Tyler erdurden ¿eh? eh, tenemos trabajos que odiamos para comprar mierdes que no necesitamos la mayoría de, de, de los productos no lleguen los no y que los necesitemos y que estamos seducidos creemos que los necesitamos son necesidades creáis son necesidades creáis porque podríamos sobrevivir perfectamente sin ellos perfectamente podríamos Porque claro, otra cuestión que también, bueno, hasta cierto punto, todo esto puede llevar a la esquizofrenia, pero no pero deja de ser también un, un, una manera de un fenómeno, un fenómeno de de, de. de algún tipo de, no sé, no sé si de enfermedad mental, si de falta de visión, si de qué. el, el, el un ser consciente, eh, un ser consciente de que esta opulencia en la que vivimos, de eh, producto de ese sistema atroz, de ese sistema caníbal, de ese sistema que fae que unos niños trabajen encadenados a una mesa en Bangladesh para que tú después puedas vestir o para que nosotros del primer mundo podamos vestir luego ropa tremendamente barata. Ropa que está destrozando el planeta, que ni es ropa y todo lo demás que se fabrica en general Los procesos de fabricación son tremendamente agresivos para para la naturaleza, para el aire, para el agua, para para la biodiversidad, para todo. Pero bien, vamos a ver que que no nos equivoquemos. Hay mucha gente, ideologías más tirando al socialismo y demás aquí. sobre todo en el primer mundo, y bueno, supongo que en el tercero también, para ello tiene un poquín más de, de sentido, porque precisamente eh, ellos son los que tan, como dice la polla, viven en el lado chungo, ¿eh? en vez de panles de escañones, bueno, en vez de mercancía, ellos yo, yo colgáis la producción, en vez del consumo, la producción, bueno, eh, ¿qué es eso, hay mucha gente que, que defiende eso, Okay, sencillamente atacan o atacamos como feo yo al capitalismo, pero pero sin ser conscientes de que eh, puede llegar un momento en el de, o debiera llegar un momento sería deseable que llegara un momento en que todos tuviéramos lo mismo, ¿no? Que todos pudiéramos acceder a las mismas cosas. Pero eh, entonces rasaríamos por bajo. nos íbamos a, a arrasar, ¿eh? a arrasar eh, para arriba, por mucho que digan eso de ah, hay una docena de familias que acumulen más perras que todo el resto de la humanidad no sé, posiblemente sería verdad, pero inda es si inda, inda eso si de verdad eh, arrasaremos y produciremos nada más lo necesario eh, seguro que esto deba igualarse pero por bajo da igual hai los que pensamos que joder que yéndese deseable eso yo no puedo estar a gusto sabiendo que hay otra gente que que no a gusto que está sufriendo pero bueno oye habla los que no habla los que digan no no a mí dame por mí déjate de los del sudeste asiático que ellos dean problema de ellos no pues pues vélo pues vélo también alguno puede decir en todos madre pero esto sí que yé es que porque qué yé lo que estás diciendo eh anedónico que que no hay una salida no hay salida ninguna, porque el otro lleva por vecinos, y esto oye eh, gente sufriendo y, y generándonos la esquizofrenia por culpa de la seducción de todo eso que no podemos alcanzar porque siempre va a haber más siempre va a haber algo más ¿eh? siempre cuando consigamos alcanzar una necesidad, cuando consigamos comprar este coche, va a haber otro más grande, que vamos a desearlo también, porque claro el que llegue víctima, el que lleve muy susceptible, el que lleve muy seducible la persona que es muy seducible pues seguramente en, en el momento que llega ese va a querer ir a, a por otro además está ese mantra de tenemos que ir siempre a mayor ¿eh? hay que cambiar de coche cada cinco años <risa> bueno, como decía la, a la canción de Potato eh, comprar un nuevo coche no es derroche, es el progreso <risa> no, sí, sí, sí, pues no sé sí, pues yo, yo también yo pienso que sí hablando de lo de antes sí que hay una tercera vía, o a lo mejor la hay, eh, a lo mejor hay que explorarla. Yo soy de los que piensen que, que no necesariamente el único beneficio que puede tener, que pueda amar una persona de, de, de producir, de crear, de generar de algo nuevo, y son los perres, y venderlo para sacar perres. Ya sabéis lo que digo muchas veces, a lo mejor, y es sencillamente el, el poder facilitar ellos lo a los demás. y el disfrutar de, de las cosas que los que los demás también creen el ser humano vamos a ver y una, una máquina de, de crear si los niños lo son porque sabemos que lo son todavía no están pervertidos son máquinas de aprender son máquinas de inventar son máquinas de imaginar seguramente todos los demás también que yo lo que pasa bueno pues que Hubo un momento en el, que, en el que empezó a furlar todo esto de esta manera y, en fin, pues eh, así siguió. Y los que lo criticaron, acertadamente, porque bueno fueron viendo que esto y era atroz, en mi opinión, pues también eh, no hundieron no, no con, no con, la, con la cuestión. En fin, qué sé yo, M muy complicado, ¿verdad? La verdad que es muy complicado pero bueno y, y es lo que y es lo que y es lo que hay no josé <risa> porque ¿por qué no suena al fondo? Ay, ah, no suena fondo, por esto. Porque no le diera el botón, y si no le doy al, al play, no, no suena. Que reponente, mira, hay que darle al play, si no le al play, no quiero sonar, Bueno, bueno eh, ahora ya era el momento, después de cantar del medio, de decir eso de seguir sintiendo radio hookah, seguir sintiendo Anedonia en el 107.3 de la frecuencia modulada, entre Radiocuca.org pero bueno eh, hoy quiero aprovechar este esta segunda mitad de, del programa una segunda mitad que no creo que, que llega a la mitad para recordar que hay más o menos cinco años por estas fechas eh, un un programa Eh, bueno, pues no me acuerdo de que falé de, de muchas cosas diferentes, pero al final no pude, no pude evadirme de, de la de la tristeza, porque hay cinco años por estas fechas aquel paisano del que del que ya vos falé, que hay que hay más de medio siglo, que más de medio siglo dejó la la sotierra, la sotierra en la que Todavía se pasaba, se pasaba fame, ¿sí? de aquella todavía se pasaba fame, más de la gente pasaba fame eh, y compartían un, un huevo para, huevo frito para pa seis hermanos. Y es en ahora que ahora que los, los rapacinos de la permacultura vienen a, a contarnos cómo lo hacen mal los viejos y cómo ellos lo hacen bien, sembraban lo que había, sembraban ya especies autóctones. ¿Eh? Eso que ahora allí es tan novedoso, ah, que se combinen bien con, con el ambiente. Bueno, sí, como decía como me decía él, eh, cuando preguntaba yo, digo, pero no, seguro que tenía que ver de alguna patata que eh, que, que no tuvieras que sulfatar cuando tú, eras, cuando tú eras pequeño. Se me llama así, había unas patatas de mierda negres Que sembrabes una y daba, daba tres. <risa> a ver. ¿eh? Claro, sí, eso era, eso era la permacultura. ¿eh? Y sí, sí, claro. ¿eh? Pero, autogestión del cucho, de todo, trabajando como un mulo, 10, ¿eh? 12 horas al día, claro. Sí. O sea, que el paisano, llevo conté de hecho, de hecho, aquello para venir a. a trabajar debajo de la tierra, a arrancar el. el carbón, a echar también, no sé con tesores El otro día, el otro día llevé yo a, a la Sofía, Me enseñé el recorrido que hacían del pulmín, en el que vivía, hasta la entrada del, del pozo, en el que arrancaba el carbón. Hoy en día es impensable caminar eso todos los días para pa ir a trabajar. Después fue de los que al un... un trabajo para toda la vida. Podía haber seguido, seguro, toda la vida en el, en el pozo arrancando el carbón, pero bueno, seguro que aquello no, y era, no y era vida, por lo menos de aquello no se, no se consideraba que aquello fuera vida. No se sabía todavía cuántos iba a haber que, que a los 40, a los 50, debían ir para casa con una cantidad de perros tremenda. No, él siguió trabajando como un burro, trabajó Trabajé muchos años en la construcción, poniendo forshados y, y estos movidas. Sí, y ganando muchas perres y siendo uno de los más famosos de Asturias. Siguen sí, mm. queriendo que, pidiendo que por favor trabajara cuando ya, cuando ya no podía. No podía, porque estaba jubilado y estaba muy jodido de, de los huesos, sacado muy jodido de los huesos. Gustaba caminar la de Dios, pero ya al final no, no podía caminar nada. Y al final morrió. Y morrió de, de esa enfermedad que no sé si es esquizofrénica, no sé si es producto del capitalismo, de qué solo sé que que llega lo que muere dicho una vez un primo mío de diciéndome que también morrera de esto una tía mía y díxome, cuando yo pregunté porque llamó me dijo me morrió la tía Dijo, hostia de qué y dice de qué va a ser de lo que muere todo el mundo y el mi abuelo también morrió de eso que que muere todo el mundo Y encontraron y tuvo que pasar unos dolores tremendos, pero ya era duro, ya era duro el paisano. Y estaba, y yo estaba con él, me parece el, el día que fue consciente de que, de que todo se acabara. Que y el día que, que no tuvo fuerzas para pa levantarse del, del retrete. Sí, así de duro y así de, y así de crudo. Ahora mismo, bueno, supongo que ya, habrán, que ya habrán salido. Estaban mucha gente que lo quiso, o de alguna gente que lo quiso, acordándose de él un rito de estos de acordar un rito religioso. Yo nunca quise decir, nunca hice decir porque al me de lo, de lo mucho que sufrí cuando, cuando fui, fui al, a su funeral, un sufrimiento atroz. Un sufrimiento atroz. del que no quiero volver a, a pasar nunca. Bueno, y el programa fue muy muy largo. Ya sabéis, además, bueno, no tengo tampoco que alargarlo demasiado. Que luego no me da tiempo a, a guardarme para... cuando arranca el toque de queda entonces bueno pues voy a terminar ya voy a terminar con un cantar muy largo, son 10 minutos de cantar aviso lupa el que no tenga ganas de, de sentirlo para decir que puede cortar que puede cortar ya hay cinco años terminé con normalmente siempre termino este programa con el mismo cantar con con ese que no que no te collan de los de con dos pero de alguna vez y por algún motivo en especial, pues hay algunos programas en los que acabé con otra hay cinco años si no mal recuerdo, yo nunca siento los programas, todos tampoco los sé seguro, pero parece que terminé con con otra si pongo esa seguramente bueno, pues me entra aquí una llorera tremenda, sino que lo que voy a hacer va a ser poner una muy larga Ya os digo, si queréis cortáis ya, porque va a ser muy, muy larga. Que, bueno, el que entiende inglés yo no lo entiendo, lo que pasa es que entiendo lo escrito. Entonces, y la letra. La letra, pienso que, bueno, pues que fala mucho de esta sociedad esquizofrénica. O de cómo se siente una persona que vive en esta sociedad esquizofrénica y, bueno, pues... a mí préstame mucho y déjohos con ella. Déjohos con ella, mmm también deseando que que no collan Deseando especialmente que no colleran que nada collera a la a la mi amiga Marí, que fue demasiado demose tiempo que no sé de ella. Fue mucho tiempo, fue tres hermanas que que no sé de la de la Guatemala de Cuca. Y bueno, pues eso preocupa bastante también, ¿eh? Bueno pues no cuento más historias. Sencillamente que marcho, que besos y abrazos, guardéis vos de, de la esquizofrenia y que no vos coñan, ¿vale? Venga pues pues nada más. Sentilla estas y vos pesteis y si no cortáis porque ya os digo que yeah, de collones. Venga, tal jueguín. Is this me? Is this what I'm looking for? to